Parece que no pasan cosas malas. ¿Verdad? Y siempre sí. parece que tienes que pasártelo muy bien y las vacaciones extraordinarias y volver contando que, uy, qué feliz que has estado y todo de maravilla y las fotos con esa sonrisa proceden en las sí, redes sí, sociales sí. y en el Instagram y todo eso, ¿no? La parece sociedad de da. la felicidad obligada, ¿eh? Sí, pues te da un poco de Vivimos corte y te eso, sientes sí. muy frustrado y si dices sí. que, pues que... Si pues sí, no dices has pasado que las vacaciones la <ríe> han sido una caca, pues una se puede caca. decir y no pasa nada. <ríe>